Estás escuchando la Peña t r a s u m a n t e a través de las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos.